En lo que pasa. Amad a tu televista, et a, a, a pisto irratia. Enrico Paolo. Ayer pasó el pasado lentamente, con su vacilación definitiva, sabiéndote infeliz y a la deriva, con tus dudas selladas en la frente. Ayer pasó el pasado por el puente y se llevó tu libertad cautiva, cambiando su silencio en carne viva por tus leves alarmas de inocente. Ayer pasó el pasado con su historia y su deshilachada incertidumbre, con su huella de espanto y de reproche. Fue haciendo del dolor una costumbre, Sembrando de fracasos tu memoria y dejándote a solas con la noche. Poesía de ayer de Mario Veledetti. Bueno, va a racha al león Gustio I, barrio de Emen, a racha al Maki... Hola, a la racha Arratz aldean, justo me has pillado aquí, eh, andando en el ordenador y eh, bueno, justo botelletan dago oli, eta nolazet eh, bueno, ba laguntxo ba daukabu gure ondoan gaizkita eta bueno berria da, kile berria da, opa gaizka eskerrekasko bueno, da gaur <risa> ongiotori, ongiotori. Ekin, eta Hori, ba, bakarrik eh, laguntza matagatik, eh, baina auskalo agian eh, ez, gutxi barru egongo da hemen eh, mikroen aurrean. Bai, bai, bai. bai bueno tal? Bueno, Arantxa, ¿serdad? Hoy tenemos un programita petau, petau, petau. Y bueno, el tema de hoy que hemos elegido es eh, la memoria histórica de Baracaldo. Y vamos a contar eh, con la entrevista a, a Koldovica López, que es miembro de la Coordinadora para la Memoria Histórica de Baracaldo, que bueno, eh, la semana que viene pues, eh, es el 75 aniversario de, del bombardeo en, en Baracaldo. Ajá. Y bueno, pues a raíz de eso, bueno, pues ha montado una semana entera con un montón de actividades. Bueno, que él ya nos contará, porque había un montón, un montón de actividades, pero había un montón de problemas, como siempre pasa en este pueblo, cuando tenemos que hablar sobre todo de la burocracia del ayuntamiento. Y bueno, pues eh, bueno nos contará un poco luego, con lo ubica todo, todo este asunto, que es el que mejor lo sabe él de primera mano. ¿Qué quieres decir? ¿Que el ayuntamiento una vez más pone pegas? Mira qué, qué fijación tienes con el ayuntamiento. Sí. Estamos sesionados, yo ¿eh? sesionadas con él sesionados. Bueno, sesionados. he de decir que cuidadín hoy con aranza Arantza, ¿eh? que ha venido con una marcha Vamos, vamos, nos ha puesto a todos firmes ahí, tita, tita Pero bueno, sin más dilación, nos vamos Comenzamos con el programa Información de todos los colores y gustita con informativa bueno pues comenzamos con las de riac eh, como siempre eh, iniciamos en baracaldo Y contaros que un, millán, un millar de personas se revela en Esquerraldea ante la estafa de la crisis, pues se cumplieron todos los pronósticos que auguraban el éxito de la movilización social contra el paro y la pobreza, que tuvo lugar el pasado sábado 9 entre Sestado y Baracaldo. Y cerca de mil personas pertenecientes a las plantillas de las principales empresas de junto a personas con empleos precarios o en paro, o pensionistas y familias inmersas en procesos de desahucio, además del conjunto del tejido asociativo de Esquerra Aldea, formado por diferentes colectivos sociales y sindicales de Esquerra Aldea, pues eh, desarrollaron la marcha que anualmente se celebra contra el paro, los recortes sociales y el gasto militar. La marcha, la marcha partió a las doce y media del mediodía desde la plaza del casco de, de Sestao y la presencia de numerosas cámaras de prensa y televisión pues eh, también daban cuenta del interés suscitado por este acto reivindicativo precisamente el mismo día en el que el Estado español solicitaba un rescate eh, europeo para la banca uh -huh. Además, hemos de decir que la situación de, en de enfado eh, con la situación socioeconómica, era notoria entre las personas que participaron en, en esta marcha y las personas movilizadas no cesaron de gritar consignas distintas como puedan ser Esquerraldea al-Chatu, políticos y banqueros sois unos cuatreros, bancos rescatados, obreros desahuciados a ti, a ti, a ti, también te roban o murriscate araiqués. Eh, gritos que arreciaron el, al paso de la marcha por lugares como el macrocuartel de la Guardia Civil en La Cesarre o la Casa del Pueblo en Baracaldo. La movilización más o menos pues concluyó sobre las 2 de la tarde en el Parque de los Hermanos de, de Baracaldo, recordando que la movilización... ...no puede cesar Sí, la verdad es que fue multitudinaria muchísima gente muchísimas personas de tanto de, pues, de esquerraldea y de pues la verdad es que había incluso muchos ciudadanos y ciudadanas de a pie no pues por ejemplo detrás Eh, detrás mon esto justo estaba una cuadría de, de adolescentes sí. <risa> incluso yo parte de, de lo que ese recorrido lo hice con un viejito de 90 años ¿no? que tenía título personal sí. y, y la verdad es que fue muy emotivo no muy bonito la es que que el pueblo salga una vez más no y con las tasas de paro que tenemos pues hombre, esto es una cosa que, que bueno que esté todos los días y que la gente tendría que salir a la calle pues todos los días la verdad sí. Sí. CNT recoge firmas contra los abusos en el reparto de publicidad. La organización anarcosindicalista reclama una normativa municipal que frene las agresiones en el sector del buzoneo de propaganda y advierte que, lejos de haber cesado, continúan las situaciones denigrantes y violentas contra las y los trabajadores que reparten publicidad. Para continuar con la campaña de apoyo al sector del reparto publicitario, CNT ha iniciado una recogida de, de firmas pues para exigir eh, al Ayuntamiento de Baracaldo que regule el buzoneo de publicidad eh, de marcas eh, comerciales. Sí, y pues tal como como ha anunciado esta organización, pues varias empresas obligan a trabajadores y a trabajadoras a introducir folletos en los buzones aun cuando las comunidades de vecinos pues hayan decidido lo contrario. Entonces, pues la mesa de firmas se instala eh, la, las mesas de firmas se instalan todos los jueves de junio en distintos barrios de Baracaldo. Y destaca la CNT que reclamamos una normativa municipal que ampare a las y los trabajadores, así como a las y los vecinos, eh, frente a las exigencias de las marcas comerciales. Y es verdad. O sea, al final tú abres tu buzón y eso es, vamos, el, sí. es todo Ahora, el mundo, mundo de propaganda que lo utilizamos. Yo lo utilizo, por ejemplo, en, de papel de regalo. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, cosas que se, puede, con la cosas que se se pueden hacer eh, con la propaganda ¿Hm? papel de regalo sí. y luego Forbar, cuando, probar libros probar libros cuando estás ahí friendo en tu casa tus cositas le echas en el suelo para el aceite en ¿Eh? eh, base de, del cubo de basura por pues, si gotea la, la bolsa pues para que absorba el agua de abanico cuando tienes muy buen de calor dice o si no cuando no tienes nada que en el metro te coges el pedazo libro del eroski <ríe> y tienes todo el viaje solucionado pero bueno aparte de, de estas bromas hemos de comentar que efectivamente ya lo que les faltaba a los trabajadores y trabajadoras que bastante duro es el trabajo del buzoneo como para que y encima, mal pagado y, y mal, mal pagado, pagado muy mal pagado como para que encima las eh, las marcas comerciales les se exijan que se enfrenten a los vecinos para poderse meter o engañar a los vecinos para poderse colar en los portales y buzonear dentro de los de los buzones individuales de cada vecino. Cuando hoy en día ya en Baracaldo y en numerosos portales se encuentra, pues bueno, la cesta de, eh, la publicidad. Cesta de publicidad fuera. La chapuza de Munoa Nos ha costado 6.000 euros a la semana en intereses. Tócate los pies. ¡Hala! Como bien sabéis, por pues la pasada semana se hizo pública la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Baracaldo a pagar 12 millones y medio de euros, ¡ole! más intereses, por la gestión municipal desarrollada con el tema de la expropiación de la finca de Munoa. Parque de Monoa, ya sabéis todos y todas, y Bildu Baracaldo ha solicitado una junta de portavoces en la cual poder recibir la información necesaria y que se planteen solución a esta situación. Bildu denuncia que con el plan general en la mano el ayuntamiento podía haberse quedado con la finca Monoa cuando estaba calificada como suelo urbanizable de manera gratuita para las arcas públicas y acusan a su ANCES de ser el responsable de la pésima gestión desarrollada con este asunto y exigen su dimisión. Indican asimismo que la situación de acumulación de deuda viene produciéndose desde hace años. Literalmente. Es una chapuza del PSOE permitida y acompañada por el PNV y el PP a lo largo de los años en los que han pactado distintos presupuestos con ellos sin contemplar una solución para MUNOA, mientras los intereses se acumulaban día a Tras día esto es lo que han aclarado y remarcado pues bueno eh, los concejales de, de bildú eh, también eh, hemos de decir que bueno chapuza tras chapuza recuerdan que, que en junio de 2005 el jurado de expropiación marcó un valor por el cual el ayuntamiento podía quedarse con la finca de Munua. Ni propietarios ni equipo de gobierno estaban de acuerdo por aquel entonces, pero Bildu afirma que si en aquel momento el ayuntamiento hubiese depositado esa cantidad de dinero, podría haber recurrido tal y como lo hizo, y si hubiese ganado, se le habría devuelto ese importe. Esa canción se gratis. Efectivamente. Total, que una vez más, a saber, a saber si hay alguien por debajo que Bien. se está llenando los bolsillos. Sí. O por debajo, por arriba o por donde quieras. Aparte pero... que esta es una demanda de hace muchísimos años, ¿no? El que la finca Munúa pues es un espacio para toda la ciudadanía barakaldesa porque aparte es un es espacio precioso que está ahí, cercado sí. que algunos de chavales y de chavales sabemos alto el muro sí. y sabemos lo que hay dentro y bueno, pues la verdad, otra vergüenza más que añadir. Sí, además te de decir, es curioso porque se nota que no es su dinero porque la gente que, que tiene hipotecas, por ejemplo, de casa a que estas cosas no les suceden, a que no están pagando por la cara intereses, intereses es que y el... se miran, y cuidado, ¿eh? que esa gente que tiene hipotecas y demás, no se han economistas. Sí, sí, sí. No son eh, eruditos en la banca y en lo, no, no, no, no, no, ni técnicos en ayuntamientos para estas cosas que va. Es gente humilde que se compre una casa, pero mira los números y señores del ayuntamiento y señoras, hay que mirar los números que el dinero ese no es suyo, es de todos y por eso hay estas cosas y de todas, efectivamente, Arancha. <música> Pese eta PNV-ek erra, errausku, ai, barkatu, errauskailu eta saborde, sabortegien aldeko apustuan baturik daudela deitoratu du eguzkik. Barakaldoko udalerrian sortutako ondakin kopurua murristo eta modu egokian jasotzeko asmoarekin bimila eta am, amaikako apirilean, talde ekologistak ondakinen erabateko kudeak lortzeko lehenengo pausoa proposatu zuen. Bosgarren edukiontzia esartzeko iradokitzen zuen eskaera orkesto zuten barakaldoko udal erregistroan inolako erantzuna jaso, ga, jaso ba, gabe. Urte bat beranduago eskaera berbera egindute udal talde guztiekin bilduta. Soe salbu. Gainerakoek babestutako mozioa aurkestu dute. Udal gobernuari edukionzio hauek esartzeko bizkaiko foru aldundiak eskaini duen diru laguntza eskatzeko eskaitzen die mozioak. Baina soek aurrera hartu du eta udalbantza bantza ekidin eta mozioa desaktibatu asmoz bosgarren edukiontzia, ezartzeko ikerketa bat martzan jartzeko plana orkestu du bere kabuz. Ekologistek oartarazi dute oinarririk gabeko ikerketa baten aurrean gaudela. Ordun, barakaldoko biztanle, biztanle diaren euneko saspia, baino gutxiagok parte hartuko duelako. Eduki ontzien erabilera ekintza voluntario bezala proposatzen dutelako eta ez daukatelako proiektu hau indartuko duen informazio eta kontzientziazio kampaina martzan jartzeko azmorik. Honek, emaitzak, eskazak, esango direla aurreikustera gara martza, bai dute eguzkiko kideek. Gainera dode, osasunaren kalteak, be. Agintariei eta baita erritarrei, ere gora diete ondakinen, E, egungo kudeak eta sistema ondorioz gure herritik zortxi kilometro eskazera zaba, zabalgarbiko errozkailua eta itzita dagoen argalarioko zabortegia dauzkagula eta honen eguneroko lanari lotutako impactuek, bakutsadura diokzina eta abar zuzena daukatela gure osasunean Bai, eta gainera esan behar dugu <risa> ba justu e, orain eh Barakaldoko udaletxeari eman diote eh, bere bigarren eh sea Platinosko erratza eh, bigarrena eh guken ikuste dut horminatuta dago hola ni eh, ke ja, ja, eta bici bueno, ai esaten dute merezi dugula, baina bueno hauskalo, ba, baina egia ezan hau, e, bosgarren eduki ontzia ez dute nahi, baina gero, ez e, beste historiak egiten dituzte horretako, ordun dun ba, kontra esanak, kontra jarrerak eta dana, hemen kontradana hauek beti kontrak dira e. burbelatik uzaiatzen gera gera La falta de permisos reduce los actos de la Semana de la Memoria. Como bien sabéis, la Coordinadora para la Memoria Histórica de Baracaldo, que se presenta en sociedad pues organizando esta Semana de la, la Memoria Histórica pues mediante un montón de actos que habían organizado entre hoy y el 22 de junio pues para homenajear no por primera vez a todas las personas que padecieron la represión franquista en Baracaldo, pues ha encontrado con que, dadas las fechas y vista la lentitud a la hora de conceder los permisos solicitados al Ayuntamiento, Pues esta comisión se ha visto en la obligación de cancelar varios de los actos previstos, ¿no?, para esta Semana de la Memoria. De esta forma, eh, tendrán todos los esfuerzos en el acto de homenaje del día 22 de junio, eh, debido a que se conmemora el 75 aniversario de la caída de Baracaldo en manos del ejército franquista. Así pues, quedan suspendidas eh, la calejira, las charlas, las exposiciones y otras tantas actividades que estaban programadas, Y teniendo en cuenta que el acto surge de una iniciativa popular, que eso hay que tenerlo en cuenta, y por otro lado, eh, sin ningún ánimo de lucro, el colectivo solicita cualquier tipo de ayuda económica por parte del ayuntamiento y de los distintos partidos que tienen presencia en el mismo. Bueno, y ahora una cosa. O sea, tú te metes en la página web del Ayuntamiento de Baracaldo, pones memoria histórica y parece que todo esto lo hacen ellos. Es así. Hay que elegir, hay exposiciones, hay charlas, pero resulta que no hay permisos. De todas formas, vamos a dejar este tema aquí porque como luego vamos a tener a Culdovica, nos va a explicar mucho mejor, porque como bien comentamos todo el rato, o sea es que es una contradicción absoluta y encima se están echando lo lindo de algo que por su culpa no se va a poder producir. Entre ellas había... ...una cosa súper interesantísima... ...que era un debate entre antiguos militantes... ...y excombatientes... ...de los distintos partidos y sindicatos... ...que existían durante la Guerra Civil en Baracaldo... ...el PC, el PSOE, la CNT, ANV, PNV... ...imaginaros... ...viejitos y viejitas... en una eh, ...haciendo literalmente una mesa de la memoria... ...vale, y todo eso se ha ido al carajo por un tema de burocracia y de pasotismo por parte del ayuntamiento. Pero bueno, dejamos aquí y nos vamos a calentar. Sí, además tengo que decir que hoy menos mal que que no le vamos a hacer esa entrevista rápida que solemos hacer a Arantxa, porque sabéis que una de, de, de las preguntas es si tuvieras a, en enfrente al alcalde de tu pueblo, en este caso Tonchu, ¿qué le dirías? Hoy a Arantxa no le diría nada, no. se le tiraría ahí al cuello, mordisca niñez... Pues sí porque la verdad es que es sangrante ¿eh? este tema y, y bueno para que os hagáis u, una idea eh, de, del tono es que la noticia la hemos puesto y abajo hemos puesto una onomatopeya en plan de mosqueo de de mosqueo de lo que está sucediendo con, con este tema. Bueno, eta Euskal Herrira goaz, bueno, Euskal Herrian gaude, baina orain, ez? Ba, ba goaz e, beste bait herritanara edo sea. Bueno, ba lenengo albidea historikoa izango da ekainaren 16 denok iruinera, ba egin esan dena presdao naforroa bizirik ke herriekimenak antolatutako egun historiko hau ospatzeko Martzan nasionala izango da Iruñako kaleetan ospatuko den egun handiaren ekitaldirik gorenena, bai baina ekimen honen bitartez ez dugu ospatuko konkistatuak izan ginela. baizik eta mila bosteun hamabigarren urtean, konkistatuak izan arren gaur bosteun urteren ondoren, amabigarren urtean, herri hau bizi dagola ospatu eta aldarrikatuko dugu. Martza Erraldoiaren bitartez duela bostehun urte gaztelar armadak Nafarroako herrietan zabaldutako isua eta errepresioa paraitu zuten emakumeen adorea gogora ekarri nahi dute gogora. Okkupazio militarraren aurrean altsatutako nafarrak oroitu nahi dituzte. Baita? Beste herrialdeekiko elkartasuna erakutsi zutenen bidea ere. Hiru hauek izango dira arrattzaldeko martza nazionaleeren zutabeak. Bueno, dagua jaia bihar da! Eben, ba, urte igaro da, barakaldoko makina bat, musika talderen lanean zorkunde ekoizketan eta bertako talde berrien sust, eh, sustapenean nean, aritutako gaua produksiones ekoiztechea sortu zenetik. Eta bihar, jai boro hilbat antoratu dute, egun osoan zehar mungian kokatutako dauden estudioetan. Bertan izango dira, urte honetan zehar beraiekin, elkarlanean, aritutako hainbat musika talde. Herri hoyua, belako, ardeazia, prionak izplektos, inkonexia izanesean, bestean beste. Herrikolore kolore, egitaz motik, bat dibat, el erazi nahi diegu gauako lagunak zoriona eta segi indartzu. Gawahaya, quiero decir que no es lo del metro, ¿eh? A ver si alguno ah. se va de ahí, lo del metro y lo del de, tren. Es la fiesta del estudio de gawa Bueno, continuamos. Comienza el recuento de muertes en la nueva cárcel alavesa de Zabaya. Tócate los pies. Es que Ala. esto eso es una hostia. Eh, bueno, pues eh, inaugurada la macrocárcel de Zabaya en, en Álava, ya tiene su primer eh, preso muerto de tan solo 30 años de edad guipuzcoano y que ha aparecido muerto el pasado 10 de junio en, en su celda y Salaqueta pues una vez más eh, denuncia que la situa la situación de hacinamiento De, en los módulos ocupados eh, pues buenosigue eh, es inevitable que, que traiga pues más masif masificación desatención y por desgracia muertes es algo que, que bueno eh, sala que está denuncia y que además el lunes 18 de junio a las 12 frente a la delegación del sur subdelegación del gobierno español eh, harán patente. Aparte que recordar que en los últimos cuatro años hay 32 muertes en los centros penitenciados de la comunidad autónoma vasca y de Navarra, y lo más curioso de todo esto es que estas muertes no salen a la luz, o sea, es como que hay una especie como de, de no no salen nunca en los medios de comunicación, o salen mucho más tarde, entonces al final hay una especie como de mutismo, ¿no? Nadie sabe nada de esto. Y por eso o Salaceta pues se eh, eh, denuncia Denuncia esto mismo y os invita a todos y a todas a que este lunes día 18 a las 12 del mediodía acudáis a la subdelegación del Gobierno, el Gobierno español. Irola Irratien urte urrena da eta biar ospatuko dute Eskartze Parkean Bilbon. Soriana Kirola. Ari... ...sin ensaya... ...ah, no, loco... ...bueno, eh, pasamos con Noticias del Mundo... ...y bueno, tenemos una noticia que bueno, es simplemente expresar desde Ricolore... ...toda nuestra solidaridad a todos los mineros asturianos y a todas sus familias... ...y bueno, pues os queremos leer un pequeño fragmento de una carta de un minero de Turón... ...de Juan José Fernández, que ha escrito en referencia a lo que está pasando en Asturias... ...y bueno, es una carta muy interesante, pero mmm, nos hemos quedado... ...todos y todas aquí desde Ricolore con lo que sería el final que dice lo siguiente, que os invito a todos y a todas a que salgáis de vuestras casas y defendáis lo vuestro. Quedándonos en casa, estamos permitiendo que poco a poco consigan meternos el hambre en nuestras vidas. Quieren que nuestros hijos e hijas sean analfabetos como nosotros, que vimos las paredes de la escuela más por fuera que por dentro. Un pulgo analfabeto es más fácil de dominar. Manteneros informados, contar estar todo lo que veáis por la televisión, ahora tenéis internet, Móviles para poder estar en contacto permanente, organizados de la forma que queráis, pacíficamente o directamente en las barricadas, pero organizaros. Marcar objetivos a conseguir en un plazo corto de tiempo. El gobierno va muy rápido cuando es a su favor y lo sabéis. Quitar la palabra miedo o la frase total para lo que va a servir de vuestras mentes y tomar el control de vuestro futuro. <música> Bueno, esta colaboración, que os os acarra que ingo dicho, esta, bueno, al debate de ti, que rebelión contra el golpe de estado financiero por César eh, Manzanos Bilbao, y, nada, un pequeño fragmento, el, el inicio, os, os leemos, y, y ya sabéis dónde podéis leer todas estas cosas, eh, en www.erricolore.org. Bueno, pues tres Manzanos, que es profesor, doctor en Sociología y profesor de Política Social en la Universidad del País Vasco, la colaboración del él comienza de la siguiente manera. Los propietarios del capital no tienen prisa. Ellos están de acuerdo y funcionan al unísono. Saben que la gran mayoría social no rechistará porque quien más y quien menos lo que quiere es que no se disparen los intereses de su hipoteca, que no les mermen o, bloque, o bloqueen sus pocos o muchos ahorros depositados en los bancos y que no se desvalorice su modesto o voluminoso patrimonio acumulado acumulado En definitiva porque las empresas mediáticas controladas por las empresas financieras les han convencido de que el rescate a corto plazo y a título individual garantiza sus ahorros y posesiones pues bueno hasta aquí las noticias de hoy porque vamos vamos súper justos de tiempo y entonces pues bueno ahora una cancióncilla y pasamos con la entrevista coldoca Paquí pa a un poquito Padabada virandara bachira padara bachira pan Vente pa aquí, no me dejes solito Padabada virandara bachira padara bachira pan Bueno, y como hemos comentado antes, el galla de hoy es Memoria Histórica, esta vez en Baracaldo. Y para ello, pues bueno, hemos intentado y lo hemos conseguido contactar con una persona que es colaborador de Ricolore. Ya prácticamente le deberíamos decir que, que bueno, es de Ricolore. Porque tiene... Sí, la verdad es que nos ha hecho un montón de colaboraciones súper interesantes sí, sí, sí, sí, articulos... sobre este tema de la Memoria Histórica. Efectivamente, y que bueno, no sé si le tenemos ya... Eh, ¿Coldo? ¿Coldo Ica? Sí, sí claro, ah, tal. Arrastra al, al león, Colo. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Colo, <risa> tema interesante y, y en boga, en la boca de baracaldeses y baracaldesas... Y digo en boca, en la boca porque, bueno, gracias al ayuntamiento solo podemos decir eso, porque, entre otras cosas que ya comentarás más adelante, pues eh, no parece que estén poniendo facilidades. Pero bueno, no entremos eh, todavía ahí al grano, vamos a hacer un pequeño calentamiento, Coldo. Y... Es una materia de preguntas, ¿vale? Y tienes que responder lo primero que se te pasó por la cabeza, ¿vale? Vale, primero. Poco... ¿Eh? ¿Hay pro-invecina? Sí, hay. ¿Hay sí. puntos, luego ¿no? de los cambios. Ah, vale, vale. <ríe> vale, eh, bueno, ¿cuándo ubica cuándo? Cuándo. Cuándo, ¿De dónde eres? ¿De qué barrio? ¿De barrio? Bueno, barrio, soy sin barrio. De la calle de la Florida. Ah, ¿Eh? sí, eres sin barrio. Bueno, estás ahí en Amuga. Coa Rontei. Rontei. Coa Rontei. Ronte Ronte si os sí, hacemos vale. los papeles os podemos dejarse de Rontei al draco. Ronte justo, justo. <ríe> <ríe> vale, ¿y, y qué echas en falta en la Florida? Y, sobra, y de sobra, ¿qué son falta Bueno, aparte de más árboles y algún que otro comercio local, poca cosa más. Y de sobra, desde luego, los impuestos, que cobran como <ríe> zona de lujo, y no es broma. O sea, sí. Creo cre cre que están cobrando, ahora mismo mi mamá vive ahí en la Florida, porque yo ya no vivo en la Florida, sí. pero están cobrando 400 euros de ibis. Oh o sea, más que en el centro de Baracaldo no Me sobra, me sobra bastante <risa> Oye, eh, si nacerías eh, de nuevo ¿Qué pueblo elegirías? Nada, Baracaldo oh A País ¿no? <risa> <risa> Siempre puede cambiar a mejor <risa> Baracaldo siempre puede cambiar a mejor Sí, a peores que es imposible <risa> Un lugar que te gustaría conocer y uno que no No, un lugar que me gusta conocer dos Cuba y Escocia mm, qué Son muy distintos entre ellos Pero a la vez también muy, muy significativos E interesantes uh -huh. Y un lugar que no No creo que haya ningún sitio que no merezca la pena conocer Creo mm, okay. muy Pues eh, esta también Va a ser interesante para alguien como tú Que miras más al pasado Por tu, bueno, por tu afición y tu trabajo Pero nosotros te queremos llevar A mirar al futuro ¿Cómo ves Baracaldo dentro de 10 años? ¿De 10 años? Bueno, me lo imagino, no sé, mucho más popular... Eh, ...que el pueblo haya recobrado el pueblo... ...que el ayuntamiento esté gobernado por gente que mire realmente... ...lo que quiere el pueblo, lo que pide el pueblo lo que desea el pueblo... Sí. ...que no sea un búnker que, que vaya aparte, que esté todo el rato dando premios... ...que es muy bonito dar premios... ...pero también es muy bonito trabajar para que el pueblo... ...pueda conseguir realmente esos premios... ...y no sean de, de pega... Uh -huh. ...por decirlo así... Eh, ...Coldo, si tuvieras delante a Tonchu... ...nuestro señor alcalde... Sí. ...¿qué le dirías? ¿Ahora mismo? Sí... ¡Contente, contente! ¿Contente? contente. No, no... ...no, no, no eh, realmente... Eh, ...no se me ocurrió ahora mismo... ...que decirle, porque con el tema que acabamos de tener... ...pues él realmente no sé si ha tenido mucha parte... ...porque él nos prometió unas cosas... Eh, y él ha seguido manteniendo que que sí, o sea, parece que él no ha sido el problema mm. Entonces tampoco tengo ninguna pega, así ahora mismo con el personal sobre ese tema Sobre otros temas podría tener muchas pegas bueno. Como el tema de, del ambulatorio de Rontegui, por no va a haber pediatras ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no lo sé, el tema del mega park Que por qué no trato de buscar alguna alternativa laboral para los jóvenes que no sea el comercio no sé, me parece que son temas importantes que sí que se podrían plantearle pero y bueno. está de su no está de sus jurisdicciones bueno, eso lo tendría que decidir él ya sabes que esas cosas lo decide él sí. por cierto eh, ya como última pregunta de este precalentamiento eh, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ahora mismo no sé <ríe> no, soy, no soy muy de deseos no, ¿eh? No, no soy de, cada que dicen, quieres pedir algo, no se me ocurre, no, soy más del día a día, más de, de ir trabajando para conseguir las cosas y currar, uh -huh. pues bueno, pues pues tengan oportunidad de, de, de que curremos para conseguir las cosas que queremos todos y todas. Muy bien, perfecto. Yo aquí, perdón, Acordo, sé que esto, voy a hacer una pequeña puntualización, que es... Voy a cambiar esta pregunta, Ancha. Yo no sé por qué decimos si pudieras pedir un deseo. Coño, no lo vas a poder decir. Verdad, no. No vas a poder pedir, no. hasta eso nos vamos a cortar. Ya. ¡A él, mundo. Eso, pide un deseo. <risa> y así, está. Ya sí. Mira, contáis los puntos de las preguntas, eso es mi deseo. <risa> <risa> <risa> en el Eros por pañales o... <risa> Joder, qué cómo están tú? Bueno, pues vamos a empezar un poco allá con lo que es la, la entrevista entrevista. Eh, Coldon ¿Qué significa exactamente la memoria histórica? Bueno, pues la memoria histórica sería un poquito el no querer olvidar eh, acontecimientos que han sucedido hace relativamente poco. que Incluso hay gente todavía viva que los ha podido vivir o sufrir y que parece ser que no que no interesa o molesta que se recuerde. Cuando son son recuerdos realmente de todos y de, y de todas. Eso sí. Es un poquito la memoria histórica. El sí. intento recuperar esa memoria histórica que se ha ido perdiendo, gente que ha tenido miedo por, por ciertos temas, a hablar, a contar a sus propios familiares y que de pronto despiertan y, y tienen esa necesidad de contar de expresar antes de, de que ellos eh, dejen de estar eso es un poquito la memoria histórica ¿Y qué importancia tiene en nuestra sociedad? Yo creo que es vital vital porque un pueblo que, bueno eso suelo decir siempre ¿no? un pueblo que no conoce su historia está eh, obligado por decirlo así a repetirla Sí. Entonces, eh, es muy importante recuperar esa memoria porque es un legado, ¿no? De, sí. En todas las civilizaciones siempre se ha tenido mucha reverencia hacia la gente mayor por esa cómo decirlo, por esa experiencia vital que tienen y que nos pueden transmitir muchísimos conocimientos al resto de la ciudadanía, al resto de la familia, al resto del clan. Y entonces parece como que ahora bien, muy bien que cuenten algo, pero que los abuelos ...y las abuelas que no cuenten mucho, no de este tema... ...porque no interesa... Uh -huh. o sea, ...es decir, sobre este tema que no hablen... ...y parece que hemos perdido un poco el respeto... ...hacia nuestros mayores, hacia nuestros haitites, a nuestros haitítes, a mamás... ...y demás. Uh -huh. Coldo, has publicado... ...numerosas colaboraciones de Enricolore... Eh, ...sobre este tema en concreto... ...sobre la guerra civil en Maracaldo... ...¿qué destacarías de aquellos episodios? De aquellos episodios... ...pues que son prácticamente desconocidos... ...que para una población de 100.000 habitantes... Eh, ...no haya sucedido nada durante la guerra civil es impensable. hombre En aquel momento Baracaldo tiene 34.000, pero también pasa una cifra importante. Sí. El problema es que Baracaldo ha sido a dos hornos. Sí, sí. hornos a utilizado la historia de Baracaldo hasta tal punto que incluso se ha hecho cómoda. Sí, sí. ¿No? Eh, vemos al final como los libros que sacan la mayor parte de los historiadores que hablan sobre Baracaldo son de charlotada, de, de gente curiosa, personajes curiosos, de lugares y de estampas. Pero siempre desde un punto de vista bastante pueril, infantil, sí, sí. se podría llegar a decir. Y no se entra lo que es realmente temas importantes. A mí me interesa, por ejemplo, el tema de la guerra civil, porque descubrí que había un, un hueco. Y no sí. entiendo que pueda haber un hueco en la historia de nuestro pueblo. Entonces, sí. por ejemplo, que estuve hablando con Carlos Ibáñez y le dije esta misma pregunta, ¿por qué existía este hueco? porque qué no escribía sobre este tema? Y me dijo que, es que a nadie le interesaba. Y yo creo que estaba bastante equivocado. Pues sí. A mucha gente le interesa y mucha gente quiere saber qué es lo que ocurrió. Pues sí. Además, eh, eh, hemos de decir que eres eh, profesor y, bueno, eh, ¿cómo le planteas eh, este asunto al alumnado? Pues, bueno, le suelo hacer una pequeña exposición de carteles y de, de diarios, para que vean un poquito, para que se vayan impuyendo dentro de la historia, uh -huh. dentro del, del tema. Y bueno, como además doy clase en Baracaldo, pues aprovecho y les cuento un poquito la historia esa que no viene en ningún libro, que sí. no van a poder saber de ninguna otra forma, más que hablando, es que tampoco ni tan siquiera hablando con sus mayores. Sí. Porque la historia de Baracaldo, con sentido a la guerra civil, es un compartimento estanco. Sí. Cada familia lo ha vivido de una forma, cada familia, si en el mejor de los casos, ha sabido transmitir a sus generaciones posteriores lo que era la guerra civil, la posguerra, pero en otros casos no sabía lo que ocurría en la calle de Alago sí. es decir, no hay un mapa completo y global de lo que sería Barakalde en aquel momento entonces eso es lo que intento transmitirle, y sobre todo un punto de vista crítico sí. como muchas veces lo que viene escrito en un libro de historia en un diario, en un periódico, lo que te dicen en la tele, no siempre es cierto que sí. hay otras muchas alternativas a la verdad oficial que nos pueden vender eh, hay que crear un espíritu crítico sí. saber que las personas Que podamos saber pensar por nosotros mismos y que nadie nos diga lo que tenemos que opinar ni decir ni ni, ni saber de historia. no Que es lo que intentó frank sí, estudia con con el nacionalcatolicismo y sus grandes mitos como el Cid y don Pelayo. Hoy en día hay gente que se hicieron realmente de esa forma tal y como lo estudiaron en, en la escuela. ...Coldo, sabemos que bueno, pues en Maracaldo ocurrieron muchas cosas... ...durante la guerra civil... ...y que bueno, que incluso se podría hacer ¿no? un pequeño Viltari... ...de sitio en sitio... ...un pequeño paseo... Pues, ...recordando un poco nuestra nuestra historia... ...así, a grosso modo... ...nos podría hablar un poquito de, de... ...alguno de los sitios que a ti... ...más te sorprendieron... ...o más sí. te llamaron la atención... ...uno de los que más me llamó la atención... ...es precisamente donde se va a hacer el homenaje... ...el próximo día 22 a las 6 y media de la tarde... Sí. ...el Parque los Hermanos, la entrada justo en la de Arriba, donde se juntan juntas generales, no me acuerdo contra la calle ahora mismo, pero sí, sí. onda, uh -huh. eh, porque me lo transmitió una superviviente de un bombardeo, me, me supo ubicar precisamente las cuatro personas que estaban en la calle en aquel momento, las edades de donde había un miliciano, la novia que vivía en la calle La Felicidad, que había ido a buscarle, una niñera de 13 años que cuidó a la primera doctora de Baragaldo, sí. que en aquel momento era una, una bebé, Y ella, que era la enfermera jefe, que estaba al hospital. Bombardeo a las 5 menos 10 de la tarde, un 27 de abril. El miliciano que grita que todo el mundo agache la cabeza. La niña que, por causa de desconocidas, no la agacha lo suficiente. Y el viento de la bomba le sesga la cabeza, haciendo que ruede que haya abajo. La, el mismo aire de la bomba rompe parte de la piedra, que vendía todavía está rota. Y eh, la enfermera consigue entrar. ...dentro del edificio... ...se derrumba parte del edificio... ...después de que consigan sacar a los silbidos... Eh, ...queda totalmente sepultada... ...y... Eh, ...consigue salir por su propio pie... ...y cuando está allá a refugio... ...escucha un silbido a lo lejos... silbido familiar... ...algo imposible porque... resulta que ese silbido lo emitía a su hermano... ...y su hermano había fallecido en el frente... ...entonces claro, la visión de la enfermera... ...con sangre, llena de cal... ...con los pelos como loca... ...pues creían que había perdido la cabeza... Y la mujer uh -huh. salió corriendo resulta que estaba allí su hermano, que realmente se habían confundido y no estaba muerto en el frente. O sea, es una historia que lo tiene todo. Sí, sí, sí. pues sí. Y el pastor por ahí, por ese sitio, yo ya no lo miro de la misma forma. Yeah. El saber que por esa acera ocurrió todo eso en un breve instante, en cinco minutos, eh, me parece algo bastante curioso. Ojalá. Uh -huh. Impresionante. Pues mira, yo además eh, tengo aquí a una persona que ya sabes que es Arantza y quiero que Arantza te cuente algo de lo que se ha enterado a no hoy, he al, hecho, mediodía. hoy bueno, al mediodía. Es que lo que comentabas antes de lo de nuestros mayores cuando he ido a ir a comer ¿no? a casa de ama eh, le he hablado del programa de radio le comentaba una comentado y me dice pues tu Aita era bien pequeño y le pilló los escombros de la onda, de, de todo lo que ocurrió que no le pasó nada más que simplemente que se le cayeron trozos pero vamos, que nunca nos había hablado de ello, o sea, fue como es, es que eso, lo bonito del tema este es que la gente luego asusta, comenta y como claro. has dicho tú, y realmente descubres cosas de la familia de, y dices, ay, vas, esto nunca me lo habéis contado nunca, o sea, y mi aita pues eso tenía cuatro añitos y casualidad de, pues eso, que es que era las cinco, es que eso mismo que me has contado tú, me lo contó mi madre, y me dice, es que era la tarde las cinco menos algo Y eso pilló a la gente, pues como la pilló. Y fue... Vamos, me he alucinada, ¿no? Y yo creo que al final, el, eh, eso es, ¿no? Es el, el, el contacto con nuestros mayores, ¿no? Sí. En, concreto, en concreto, esa viejerita es la que tiene 99 años, ¿verdad? Sí. La que... Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y alguna Luchana otra cosa de... más, Coldo, que...? Ojo, pues os podría contar un montón de cosas. Desde la batalla de lucha aérea, donde participaron veintitantos aviones. Sí. Suena batalla de lucha ya suena... A, a la guerra, ¿no?, de, de Carlista, pero batalla aérea de Luchana ya suena a surrealista, ¿no?, batalla aérea de Luchana, sí, porque sí. hubo una batalla aérea de Luchana con veintitantos aviones, el derribo de, de Fernando de los Ríos, que fue como una especie de, de mago del aire de la República, en abajo en el río Galindo, como los, los sus compañeros, bueno, todavía no se sabe si fue un derribo ...por parte de la aviación franquista... Sí. ...o si fue saboteado por parte de los miembros de un barco... ...que ha estado fondeado, que era republicano... ...pero que tenían orden de no abrir fuego... ...en caso de ataque aéreo y abrieron fuego... ...y entonces sí. eh, sus compañeros de avión... ...los otros aviadores... que pues, ...había ocho aviones de la república también hay que decirlo en Bilbao solo... Sí. ¿De 22, ...para entender 8. todo... Sí. ...entonces eh, fueron a, a rendirle honores... Y entonces los franquistas aprovecharon para bombardear todo el resto del día, porque como claro, no bueno, había aviones que les que les detuvieran, sí. pues lo tuvieron muy bien para bombardear. Gente, por ejemplo, incluso bueno un, un alemán que cayó derribado de un avión en la zona donde hoy está la Veneciana, en la Rico Plaza, sí. y que mientras caía en el paracaídas, pues iba disparando a la gente que, que se iba agolpando hasta que, claro, cayó al suelo y de él no dejaron nada, la arrastraron por todo el pueblo. Eh, cosa muy curiosa es en las casas del hogar propio, sí, sí. por ejemplo, una mujer, eh, durante un bombardeo, pues bueno, estas cosas que hacemos cuando tenemos miedo y estrés, que la mujer mmm, a medida del bombardeo se le ocurrió que tenía que cerrar la, la puerta con llave y en cayó la bomba, se llevó los dedos de la mujer el bombazo sí. y años después, con Franco, cuando tenía que hacerse así, pues le preguntaron que qué le había pasado en la mano, Y pues comenzó, ¿no? Pues en un bombardeo y tal. Pues, no, pues la torturaron hasta que dijo que no había sido bombardeado Baracaldo nunca. Joder. O sea, ese tipo de historias. Sí, sí. O sea, la obligación de comprar la bandera española del ayuntamiento que estaba desgastada por sí. parte de la gente que no quería poner la bandera española en el balcón. La cobraron a un duro. O sea, de esas cosas me imagino que hay muchas y además hemos de decir que, que son... Eh, Eh, es muy muy desconocidas no solamente por la gente de, de nuestra generación sino las que vienen sí, sino sí. las que vienen después seguramente que esto ya les pille muy muy muy muy muy de lejos ¿no? Hombre, es, es, parece como se realizado ¿no? en guerra no sí, Pero, por ejemplo, sí. una, un dato todos los días 24 de cada mes bombarde un Maracaldo. joder En Baracaldo se creía hasta hace relativamente poco que solamente había habido unos 63 muertos. Sí, sí. En Baracaldo murieron más de 500 personas. Más de 500, es mucho he miedo. En Baracaldo o de Baracaldo. Es decir, sí. pero también eh, los milicianos, los gudaris que estuvieron luchando en varios frentes, eh, murieron por toda la geografía de Euskal Herria y también murieron en Asturias y en otras zonas, ¿no? Sí. O sea, fue brutal la cantidad de gente que murió en este pueblo. Y que nunca se había hecho nada, es, es increíble. Bueno, eh, nada, antes de terminar eh, con la entrevista, es que nos están diciendo por todos lados, el tiempo, el tiempo, pero es que contigo da es que gusto a decir, hablar, y, pero no podemos cerrar eh, la, el Carrisqueta contigo sin, sin que nos comentes eh, las actividades que ...que se van a realizar con, con este evento... Sí. Eh, ...lo que sí te pediríamos es que nos dijeras las destacadas... Eh... ...bueno, es que hay dos actividades... ...ah, <risa> iba a haber muchas más pero... ...todo el programa que habíamos planteado... ...que me parece que era un programa bastante interesante... Sí. Eh, ...se ha tenido que caer todo al final por... ...bueno, ya os mandamos un correo... Sí. ...en el que especificamos como el Ayuntamiento al final... ...no había respondido... Eh, ...a nuestras peticiones con el tiempo suficiente... ...como para poderlo sí. plantear, porque claro hay que tener un poco de respeto por la gente mayor porque habíamos planteado una mesa de partidos sí, sí. partidos que había durante la guerra, entonces es gente de más de 90 años que no les podemos andar diciendo pues bueno, pues igual sí, igual no, igual este día igual hasta ahora, nos sí. pues parecía que era poco serio, y luego otra charla que iba a dar también un profesor de la UPV pues tres puntos de lo mismo sí. y luego la la calejera desde luego no se puede programar ni plantear en un par de días, esto necesita tiempo organización, íbamos a sacar un pequeño librito también con las explicaciones, eh, habíamos planteado incluso la posibilidad de que las explicaciones, por claro, la idea era un recorrido de dos horas por Baracaldo, sí, andando sí. con grupos que fueran eh, poniendo música y un poco de animación al tema, parar en los puntos donde creíamos que podíamos explicar algo interesante para la gente de Baracaldo sobre la guerra civil o la posguerra, sí. y en castellano hablarlo y en euskera hacerlo en bercho. sí sí Un poco Qué por darle bien. un toque... Sí distinto. Sí. Entonces todo esto se ha caído, pero bueno, tenemos la intención de hacerlo más adelante. No sé uh -huh. si se nos ha empezado a ocurrir que igual en fiestas de Baracaldo lo podremos plantear, que uh -huh. sería también un tema como empezó la guerra un 18 de julio en plenas fiestas del Carmen, uh -huh. pues igual también podría ser un buen momento, pero bueno, más adelante seguro que lo vamos a hacer. Sí, creo que es algo que, que no hay que dejarlo no. ahí en el tintero, sí. que hay que sacarlo y hay que... porque... Yo, personalmente, estoy súper interesado. Me imagino que, como yo, hay cientos o miles de personas que, sin ser tampoco de Baracaldo, seguramente que estarían interesados de conocer... La verdad es que la acogida que está teniendo el tema nos está sobrepasando. Nosotros pensamos que la gente está tan sí. interesada. Pensamos que era cosa de cuatro locos sí, sí. y poco más. Y, bueno, al final, vamos a hacer una exposición en el CIS de carteles y periódicos de la época, sí. eh, del 18 al 23. Sí, sí. Y eh, vamos a hacer el homenaje en sí, la colocación de la placa y, y la entrega de placa también a, a María Gago, que es eh, la enfermera jefe de los cinco hospitales que hay en Maracaldo sí, sí. durante la guerra, a las seis y media de la tarde, el próximo viernes 22. O sea que bueno. invitamos a todo el mundo a, a que vaya allí a participar y a disfrutar, porque va a haber música en directo, va a haber interpretaciones bueno, desde pielonchelos, eh, va a haber hip-hop, va a haber un grafitero actuando, improvisando, una obra que esperemos que el ayuntamiento coloque en algún sitio esto vamos uh -huh. a regalárselo al ayuntamiento para que la coloque como uh -huh. símbolo, porque queremos unir la placa, que sería, bueno, lo típico ¿no? uh -huh. como homenaje, más el graffiti, que sería un poco la modernidad y cómo es el punto de vista moderno sobre la guerra civil. Sí. Va a haber Bercholaris, va a haber Dulceineros un poquito de todo Perfecto, pues eh, Colo, hasta aquí es un que recasco eh, casco, claro. casco es e que es que Gote Agatik Eta, bueno... egongo gara. Hau da, eta zuk ezagutzen duzu ya historia, bai. Eskerrik asko koldo, eta urrengo arte, bai. Vale, mi esker, eh? Bai, agur. Bueno, agenda, agenda, agenda. Agenda! Agenda. Agenda. Bueno, vamos con la Agenda Express, una vez más. Gaur ustirala, eh, us patakon gaztetzearen aldeko mania, arratza aldeko sospitar uribarriko, eskoletatik, hasita. Además, tamén, noi último día de la exposición, Biladi Adi amaikabe gira da palestinari euskal herritik. Eh, Biladi Adi, miradas a Palestina desde euskal herria, que azkapena... Eh, Baracaldoco Gaste Asamblada y Eco Baraca, Trena Baracaldo, que estará en Ecoetzea, eh, Sa calle San Juan, número 10, hasta hoy. Mañana, sábado 16, varios colectivos sociales de Baracaldo convocan a una concentración a las 10 y cuarto en el BEC contra los recortes sociales y, los y por los servicios públicos. 1512-2012, Nafarroa, Visirique, Quimena. Eh, mañana sábado, marcha nacional que se celebrará eh, en Iruña con motivo del 500 aniversario de la conquista de Nafarroa. Nafarroa. Durante todo el día habrá infinidad de actividades. Trapagaranen matadero herriarentzat kanpaina barruan, bihar larun batean, vamos, adarra lata, bizikleta, badaukazu, hazi garbitzen eta lata batzuk zoka batekin jarri arrastakatzetik, zita bihar larun batean, e, guerdiko ordu batean, labana plazan, trapagaran. Ibarra eguna, Ibarra kaldu taldeak antolatuta, bagatzatik kriston eh, giro edukiko duzuek. Eta bihar gazteizen, bizikleta martza, franking ez Eta geratu dira goizeko bederatzi eta la plaza de la virgen blanca Irola irratien urte urrena eta bihar egunean xar eurkiko ditugu hainbat aktibitatea Y durante todo el fin de semana habrá el mercado medieval, el segundo mercado medieval, en la zona de Artagavita-Zozo de Baracaldo. Y, y eso, como el año pasado fue un éxito, pues este año repiten. Este ansear alasiporen euskal cultura. Este ha enbat eduquico ditugueta. Ere música, marcha, chonchondillo. Y también recordaros lo que nos ha dicho Coldo, que durante toda la semana habrá una exposición de carteles y fragmentos de diario de la época de la guerra civil en el CIS, en el Parque de los Hermanos. Azte azkenean, mamarigako kulturetzean ikastzaro berria masaje metamorfikoa. Izen emateko, bedratzi lau, lau bedratzi iru, saspi sortzi, 6 edo mamarigako kultur arroba yahoo.es. Bueno, egon esto ya, ta. <risa> ya lo hemos hecho, <risa> una vez más, lo hemos cuadrao. A ver, no holi. No cuánto tiempo hemos hecho, atención, nos lo va a poner y... ¿Eh? 56 minutos, no hemos conseguido, hemos matido en 0, lo que tenía que entrar en Impresionante. Pues Todo nada, rato, ahí está. Bueno, eskerrik que asko Gustihoi eta Agurrarantsa, Agur Maki, Aguroli eta Noski, gaizkari ere, izango diogu aurrengo arte. Musu, musu bat Maider. Bai, gure Maider maide maide.